invitación para hacerles eh, este próximo jueves eh, 13 de noviembre vamos a estar con el programa de radio Abra Cadabra, el poder de la palabra eh, cumplimos 100 programas y cumplimos 2 años de programa, estamos en la radio Fogón todos los lunes a las 15 horas en vivo, pero este programa va a ser especial y va a ser con público presente eh, vamos a hacer un evento en el Keuquén, Aboniquén en Lago Puelo Eh, a las 21 horas. bueno, va a haber entretenimiento se va a hacer el programa, se va a poder participar sí, se va a hacer el programa en vivo con público presente a las 21 horas puntual, puntual. y después vamos a hacer bingo de emociones y sentimientos eh, después va a haber torta, eh, va a haber premios qué bueno Así que bueno, es... Y las que lo hacen son muy entretenidas, tienen muy buena onda, así que seguro nos vamos sí, a divertir. Sí, sí, sí, vengan a divertirse, a participar y bueno, y el que no conozca tampoco la práctica de comunicación no violenta puede venir a ver. ¿De qué se trata? Porque eso es Abracadabra, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, y la entrada es gratuita, es abierta y gratuita. Eh, ahí los chicos nos van a esperar con pizzas y cositas ricas para comer y deleitarnos. Eh, así que, eso. Bueno, vamos a un cumpleaños. Al cumpleaños sí. de los 100 programas de Abracadabra, el poder de la palabra. Quedan invitades. Gracias. Gracias.